Mauro Monteiro, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, Germesero ¿Cómo te va, cronista de exteriores? ¿Dónde andás? Buen día, Juan Pablo. Buen día al equipo y feliz cumpleaños para toda la radio. Eh, muy bien, acá estamos en las calles de Santa Rosa. Estoy más en el sur de la ciudad ahora, pero donde vayas en este momento en la ciudad te vas a encontrar con un día muy, pero muy nublado, con un poquito de viento ahora. Capaz que este vientito venga bien para abrir un poco estas nubes que están presentes desde el fin de semana con lluvia hasta noche, a última hora porque por lo menos hasta que me acosté, no sé, sonaba, una media, sonaba así. ¿no? Y nada, viste, estaba la lluviecita dando vueltas, llovió un poco el domingo más fuerte, este, y mojó bastante, se nota en las calles de Santa Rosa que ha llovido, tampoco es como para que una lluvia que rompió todo, simplemente que se nota en el ambiente la alta humedad y por ahora esta ciudad encapotada que tenemos ...en este lunes, que la verdad que empezar un lunes así... ...te da más ganas de quedarte que de salir... ...pero bueno, acá estamos en la calle de Santa Rosa. Bien, bueno, sí, ayer eh, comentaba, viste que llovió un poco con sol... ...un poco fuerte, otro poco... Eh, ...hubo un momento que ideal, ideal, así, sostenido y, y sin violencia. Claro, y, sí, sí, eh, tranqui, tranqui, que hace bien para... ...sobre todo para ya. la plantita o el pasto también, que viene bien... Para los barrios sociales que no tenemos riego, por ejemplo, donde vivo, que tenemos calles de tierra y muchas de ellas con, con mucho pol, mucho polvo, mucha calle de mucha piedra, estos días así de te aplacan un poco viene muy bien. ¿Y qué te pone? Porque claro. eh, viene bien esta lluiecita porque te, por lo menos te ayuda para ...para las calles... ...así, Así como es, está el, el sol... ...que es el, el poncho de los pobres... ...la lluviecita es el riego... De, de, ...del barrio... ...de los barrios... ...claro, ¿no? claro... ...sí, más. sí, ¿Eh? totalmente... ¿Eh? ...viene muy bien... Eh, ...bueno, comento algo... ...y todo lo uno también... ...a todas estas... ...actividades por el Día Internacional... ...de la Mujer Trabajadora... ...sí... ...ayer justamente por la lluvia... Se suspendió la feria comunitaria que habíamos anunciado durante la semana que se iba a hacer en la Plaza Martín Fierro. Sí. Cerca de las 11 menos cuarto, 11 de la mañana, decidieron suspender esa actividad donde había más de 100 112, 112, 115 eh, expositoras iban a estar ahí, la gran mayoría mujeres, que habían preparado un montón de cosas para esa feria, muchas de ellas este, estaban preparando este comida para vender. Y lo que decidieron desde la organización es armar un grupo de WhatsApp y un grupo de Facebook donde se podían publicar eh, las cosas que habían preparado para vender ese día con el número de teléfono de cada una de las personas que eran parte de ese emprendimiento y así lograron vender por lo menos una parte importante de la producción que habían preparado para ayer, para la feria. Así que no vino, no vino bien la lluvia para ese tipo de actividades al aire libre, pero le encontraron ahí una vueltita como para este poder vender las producciones que habían preparado muchas de ellas son las producciones que se preparan para ese día entonces necesitaban venderlas este que sé yo me comentaba una, una mujer que había preparado eh, 150 este sandwiches eh, que tenía que venderlos sí o sí así que nada le vino bien esa promoción que hicieron desde la desde la este, organización eh, para ponerlo en redes sociales y tratar de venderlo, que es lo que habitual habitualmente hacen, lo que pasa que esta vez prepararon un poco más pensando en que van a estar durante toda la tarde eh, ahí en la en la Plaza Martín Fierro. No todavía no tiene una fecha desde la organización de cuándo la van a volver a hacer, porque bueno, eh, se les vino todo de golpe, así que le encontraron esa esa de publicar en redes sociales lo que habían este preparado con un número de teléfono para que directamente las personas interesadas se comunicaban con cada una de, de las emprendedoras. Así que eso es lo que sucedió ayer. con La lluvia vino bien para algunas cosas y bueno, viene mal para otras. Bien, y bueno, y repasamos en la jornada. Se nota ahí una, una paz no habitual en estas horas de la mañana. Hoy no hay clases o en realidad no hay clases. Hay un paro dispuesto por el gremio docente mayoritario, al que no adhieren los otros gremios, pero en virtud de la convocatoria del paro por el Día de la Mujer, hotel paseadírio y eso se nota en el en el ritmo de la ciudad. Se nota muchísimo porque nosotros anduvimos hoy más tempranito y por supuesto que muchas familias deciden no mandar a los pibes y a las pibas cuando hay paro simplemente porque deciden dejarlos en casa, otros tienen un compromiso mayor y dicen no, cuando hay paro yo no lo mando por más que haya clase y aparte las escuelas están obligadas a estar abiertas y a recibir a los pibes y a las pibas que van, deciden no mandarlos. Anduvimos dándonos una vuelta por el, la escuela del barrio Río Atuel, había un una merma importante de de pibes y pibas, eh también en la escuela 37 De la de la calle del, del barrio congreso también había poco poca actividad y después la escuela 38 de la calle chile que también es, habitualmente van muchos pibes de toda la zona del barrio pampa elfonnáverio 25 y, y 27 bueno eh, se nota hay mucho la la merma de pibes que decidieron quedarse en la casa o algunas padres decidieron dejarlos ahí justamente por el paro internacional de mujeres que La fecha fue ayer, pero se trasladó, como venimos contando, al par y a la movilización durante todo el día de hoy. Bueno, Maurito, nos estaremos reencontrando cuando dispongas y haga falta. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores habría esta mañana, habría esta semana, son las 8.53 de este lunes 9 de marzo, contándonos algunas de las cosas que, que dejó el fin de semana y que es, empiezan a ocurrir en estas horas.